Cuentos de Hadas Españoles. Mulan. Había una vez en Han, China, un hombre, Fachao, que era guerrero del ejército imperial. Tenía una preciosa hija llamada Mulan. A Mulan le encantaba la armadura de su padre. Siempre se la ponía y se admiraba delante del espejo. ¡Oh, Mulan! ¿Qué estás haciendo? Padre, ¿por qué no puedo ser un guerrero como tú? Porque las mujeres tienen prohibido librar batallas, pequeña Pueden herirse, tienen que cuidar la casa Pero las mujeres pueden ser tan buenas como los hombres en el campo de batalla Sí, pequeña, pero el general nunca permitirá a una mujer en la guerra Un día, el emperador de Han Chang... Tuvo noticias de que los Hunos iban a atacar a su ejército Los Hunos estaban encabezados por el cruel Xiang Yu, Que quería conquistar su tierra No tenemos un ejército numeroso Quiero por lo menos un miembro de cada familia para esta guerra Cuantos más mejor? Enseguida corrió la noticia Y un miembro de cada familia fue enviado a las montañas A formarse bajo el general Pero en casa de Mulan sucedió algo inesperado Tengo que irme, son órdenes del emperador Pero, ¿no estás bien? ¿Cómo podrás luchar? No importa, mi país y mi pueblo me necesitan Partiré mañana No, padre, estás muy enfermo Estas montañas son muy peligrosas No está en forma y no podrá presentarse ante el general Mi país está en peligro, pero no puedo permitir que mi padre haga esto Mulan no iba a rendirse Sé qué debo hacer Iré a formarme a las montañas Lucharé por mi país y destruiré a los unos Lo siento, padre Sé que te enfadarás por la mañana ¡Pero no puedo perderte ni tampoco puedo ver mi país derrotado! Perdóname por no escucharte, padre, pero tengo que participar en esta guerra. ¡Como un hombre! ¡Eso es lo que voy a hacer! Y así, la poderosa Mulan partió a unirse al general del ejército imperial. Sabía que a las mujeres no se les permitía entablar combate. Pero también sabía que su amor por su país y por su padre le provenía del corazón. Ahora mismo le daba igual ser hombre o mujer. Era un guerrero. Me has dicho que te llamas Chen, ¿verdad? ¿Cómo te desenvuelves en la batalla? Sí, general, me llamo Chen. Quizá mis técnicas de combate no sean tan buenas como las de los guerreros que hay aquí. Pero créame que no tendrá ocasión de decepcionarse. Me gusta tu pasión, Chen. Mañana empezaremos la formación Mulan era decidida, fuerte y obstinada Practicó mucho para pulir su técnica con la espada Cuando todos descansaban, practicaba su técnica Mulan fue rápidamente aceptada en el ejército como hombre A los otros guerreros les gustaba su confianza y su pasión por su país Pero otra persona también estaba impresionada por la formación de Mulan, era el dragón guardián Mushu. Mushu fue enviado por sus antepasados para ayudar a Mulan. Cuando Mulan partió de su casa hacia las montañas, su madre la vio marcharse. Asustada, inmediatamente les rezó a sus antepasados. ¡Oh! ¡Sálvanos! ¡Protege a mi hija! No te preocupes. Es una niña muy valiente. Tiene un corazón de oro. Mushu es un dragón guardián Cuidará de Mulan Y por eso Mushu siempre cuidaba de Mulan Mulan no sabía que tenía un dragón guardián Pero Mushu nunca la perdía de vista <risa> ¡Mira qué habilidosa! Merece una oportunidad para demostrar sus habilidades Mushu decidió escribir una carta falsa Ordenando que Li Shang partiera hacia las montañas Los unos han atacado la ciudad. Nos ordenan marchar a las montañas y destruir el resto de sus clanes. Las tropas marcharon por las montañas, pero no sabían que cometían un grave error. Los unos no habían atacado la ciudad. Se habían ocultado en las montañas esperando que el ejército imperial cometiera un error. Los unos atacaron al ejército imperial. Estaban en inferioridad numérica comparados con los unos. Lucharon y lucharon, pero fue pues inútil. De repente... ¡Un momento! ¡Tengo una idea! Mulan cogió el último cañón y disparó a las montañas. Se desprendió la nieve y enseguida los unos quedaron enterrados bajo la nieve. ¡Sí, sí! ¡Hemos ganado! ¡Sí, sí! ¡Hemos ganado! ¡Sí, sí! ¡Hemos ganado! Sí, sí, hemos ganado. Pero el cañón también había herido a y Yacía inconsciente en el suelo. Todos la rodearon. Cuando un guerrero intentó levantarla, le cayó el casco y su pelo largo y brillante ondeó al viento ¡Ey! No sabía que Chen tuviera el pelo tan largo ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi casco! ¿Dónde está mi casco? ¿Qué le ha pasado a tu voz, Chen? ¿Te has herido la garganta? Oye, no eres Chen, no eres un hombre, eres una mujer Dime, ¿quién eres? ¡Ah! Oh, lo siento mucho, general No soy su enemigo, soy Famulán, Hija de Fasu Mi padre estaba enfermo y no quería que se hiciera más daño Amo a mi país Pero a las mujeres no nos permiten luchar Me disfracé de hombre para poder luchar en la guerra No pretendía hacer daño Pero no has obrado bien Nos has engañado Te perdonaré la vida porque nos has ayudado a derrotar a los unos Pero no puedes luchar Vuelve a tu pueblo ahora mismo y no vuelvas nunca más. Mulan estaba completamente destrozada. Mushu también seguía a Mulan. Andando por las montañas, Mulan oyó unas voces extrañas. Siguió las voces. ¡Oh, no! Los unos siguen vivos. ¡No! Marchan hacia la ciudad. Debo avisar al general. Mulan salió corriendo hacia Li Shang. ¡General! ¿Tú? ¿Cómo te atreves a regresar? General, los unos están vivos Marchan hacia la ciudad Nuestro emperador corre peligro No tengo motivos para confiar en ti ¡Fuera! ¡No, por favor! ¿Ahora qué hago? No, no aceptaré una derrota Tengo que intentarlo Salvaré a mi emperador y mi país Mulan estaba decidida a detener a los unos ella sola. Cogió su caballo y partió hacia la ciudad. Mientras tanto... ¿Por qué voy a fiarme de Chen? Bueno, de Mulan otra vez. Pero salvó mi ejército y demostró excelentes habilidades con la espada. ¿Y si está diciendo la verdad y el emperador está en peligro? No puedo permitirlo. No, bajo mi mando. Llevaré mi ejército a la ciudad ahora mismo. Y así Mulan partió para proteger la ciudad y al emperador de los hunos Y también el ejército imperial Cuando Mulan entró en la ciudad, vio que algunos hunos ya habían traspasado las puertas ¡No! Entonces Anjou debe haber entrado ya en el palacio ¡Debo salvar a nuestro emperador! Mulan salió corriendo hacia el palacio y vio que ya habían capturado al emperador ¡No! ¿Y ahora qué hago? Un momento, tengo una idea ¡Ah, ¡Oh, poderoso Shang Yu! ¡Cuánto me alegro de verlo vivo! ¿Qué? ¿A qué te refieres? Nadie puede hacerme daño, hermosa jovencita Justo lo que le dije Pero no paraba de reírse y de decir que no era nadie comparado con él Y que usted... ¡Oye! ¿Quién es él? ¡Cheng! ¿Cheng? ¿Quién es Chen? El guerrero del ejército imperial El que enterró a sus soldados bajo la nieve, arriba en las montañas ¡Oh, ¡Ese pequeño hombre! ¡Sí, sí! Dijo que, aunque usted no había muerto Le desafiaría y le derrotaría con sus propias manos Pero no sabía que usted estaba vivo Está en el tejado ¿Por qué no me sigue arriba y lo ataca primero? Mm. Eso me gusta. ¡Soldados! ¡Que el emperador no escape! Veamos qué habilidades tiene este Chen. Shan Yu siguió a Mulan al tejado. Mulan inmediatamente lo empujó y sacó su espada que tenía bajo la ropa. ¿Qué? ¿Dónde está ese Chen? ¿Por qué llevas una espada? ¡Chen! El que enterró tus soldados bajo la nieve está delante de ti, Shun Yu! ¿Cómo te atreves a atacar a mi pueblo? ¡Te derrotaré aquí mismo! ¡Ja, ¡Ja, ja, ja! ¡Una mujer guerrero! ¿Por qué? ¿Me tienes miedo porque soy mujer? Tranquilo, no me pasaré contigo ¿Cómo te atreves? Xianyu Yu fue derrotado Mulan bajó las escaleras para salvar a su emperador Pero para su sorpresa, ¡General Li Xiang! El emperador ya había sido liberado por el general Li Xiang y su ejército. Todos sabían que Xiang Yu se había ido. Los unos fueron arrestados y encerrados en la cárcel. La gente bailaba y celebraba la victoria sobre los unos. Han China se alegraba por su valiente guerrero, FA Mulan. Le había entregado el escudo del ejército imperial al valor. Mulan aceptó ese honor, le dio las gracias al emperador y volvió con su familia. Oh, Mulan, estamos muy contentos de que estés a salvo. Nos has asustado. Perdóname, padre. No, pequeña. Estamos muy orgullosos. Yo también estoy muy orgulloso. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy un dragón guardián. Siempre cuido de los que tienen coraje para demostrar su valor. Has demostrado valor y amor verdadero por tu padre y por tu país. Eres un auténtico guerrero. Has demostrado que las mujeres pueden hacer lo que se propongan. Sí, estoy muy orgulloso de tener una hija.